o j a l a t e r í a Zúñiga. Desde Talca para toda la región. Ha incorporado moderna maquinaria de última tecnología. La robotizada Max 300. Capaz de fabricar en terreno canaletas express continuas de 30 metros por minuto. Además, ofrecemos cubiertas en PV4 y PV6 prepintadas en toda gama de colores. Extractores eólicos. Canalas y bajadas de agua lluvia. Caballetes. Campanas para quinchos. Y ductos de 3,5 hasta 15 pulgadas. o j a l a t e r í a Zúñiga. Calidad y excelencia. 23 Oriente 1324-23 Norte en Talca. Atención en toda la región del Maule. Llámenos al 978-063062. 978-063062. Presupuesto sin costo. ¡Les esperamos!